Este mensaje de la Madre Tierra es un llamado profundo a que nosotros hagamos conciencia de qué es lo que queremos para nuestro futuro, qué es lo que queremos para el mañana. Si queremos continuar con el mundo de caos en el que vivimos o queremos el mundo de la armonía. La Madre Tierra está representada por la serpiente. Esta pequeña serpiente es como la misma tierra que está renaciéndose y que un día pronto llegará a ser como la oruga tomará alas y entrará en otra dimensión de la tierra al aire a la nueva era esta nueva era la conocemos como la era del corazón son copacha la madre naturaleza nos está tratando de recordar que aquí en este continente Nuestra creencia milenaria fue la conexión espiritual con la Pachamama, con la madre naturaleza. Este continente, en tiempos milenarios, era como la columna vertebral del planeta, donde por medio de la energía del amor, Munay, se iluminaba y se ponía como una serpiente de luz. Esa es justamente la situación en la cual nos encontramos. Nosotros los seres humanos, sus hijos, el Corazón de la Madre Tierra, tiene que actuar urgentemente para poder trascender junto con ella y no continuar en este tiempo de caos. Nos está llamando a que retomemos nuevamente nuestra verdadera espiritualidad, que nos juntemos en todo este continente, en esta columna vertebral del planeta, y brillemos como el sol, que hagamos todos nuestros grupos, unamos todas nuestras redes para formar una red de hermanos de corazón, de hermanos Munay, de familia Munay. Al unir estos grupos o estos hermanos que ya están desarrollando su amor, lo que vamos a hacer es demostrarle el amor a la Madre Tierra con acciones. Cuando nosotros limpiemos un río, cuando nosotros cuidemos una quebrada, un templo, un lugar sagrado, o el mar, o la montaña, la reforestemos, estamos demostrándole nuestro amor a la Madre Tierra. Un movimiento, una campaña de demostrarle nuestro amor a ella. Si retornamos a ella, ella como un gran premio, como un gran alegría, nos va a dar su cariño y con ese amor de la Madre Tierra podemos trascender en armonía. Hayaya.